y para que entendamos que estamos muy lejos de haber superado el problema. Y que viene muy bien que pongamos protocolos y que pongamos 100 argentinos nuevos a trabajar en una fábrica respetando el protocolo, porque esos argentinos necesitan el trabajo, necesitan el sueldo, porque la Argentina necesita producir, y está muy bien que hagamos todo eso. Dejemos el tiempo del encuentro y del esparcimiento social para otro momento, porque no es este el tiempo. Y en este tiempo de tantos cuidados, yo celebro que la industria se mueva. Días atrás fui, fuimos con Axel a una fábrica de... Bueno, estuvimos antes en Campana, inaugurando una nueva destilería de Action, un, un trabajo de ingeniería espectacular, donde se montó todo un sistema de destilación sobre la destilería que ya estaba montada. Y que nos permite a nosotros dejar de importar el Eurodísel que ahora se puede producir en Argentina, gracias a esa nueva destilería. Y eso lo hicimos en pandemia. Y también días atrás, el, el Día de la Industria, fuimos con Axel y celebramos el Día de la Industria en una tremenda fábrica de pintura que tiene una historia similar a esta, esa fábrica. ¿no? Una familia que llegó, empezó a trabajar, empezó a crecer y construyen esto que vemos. Y después fuimos con Axel a la primera planta que Peugeot trajo, una planta para montar autos y para producir autos, y que nos permite por primera vez en la historia que los autos se produzcan en Argentina al mismo tiempo que en Francia, donde está la casa matriz de Peugeot pero yo no hacía no montaba un auto en argentina desde el 504 los que tienen mi edad se acuerdan ahora el 208 se hace en argentina y ahora me toca estar aquí pasamos de los autos a las motos y felices porque lo que vemos es una industria que se mueve una industria que se mueve un estado que ayuda a la producción y que ayuda al consumo, allí lo veo al Presidente del Banco Nacional, Eduardo Hecker, y que ayuda al consumo tratando de facilitar el acceso a estas maravillosas motos a través del crédito. En esto, a esto vamos a tener que acostumbrarnos, y este es el mejor de los caminos, ver cómo los que emprenden, los trabajadores, los empresarios, los que arriesgan y dan trabajo, los que trabajan y el Estado mancomunan esfuerzos para sacar adelante y reconstruir una Argentina que lamentablemente la encontramos en un estado muy difícil, muy difícil. Hemos superado un primer escollo de esas dificultades cuando encontramos un acuerdo con los acreedores. Pero la verdad es que tampoco allí ha terminado el problema, ahí solo superamos un escollo que nos da mucha libertad para organizarnos en los años venideros. Pero nos queda mucho por hacer para reconstruir el país que nosotros soñamos y que esencialmente nos merecemos. De verdad, felicitaciones por este emprendimiento. Celebro realmente que confíen en la Argentina. Celebro que la India haya confiado en Argentina, señor embajador, para que sea este el segundo lugar donde se produzcan estas motos. Y celebro que los argentinos tengamos más puestos de trabajo. Esto es la industria. Gracias a todos y todas por estar aquí. Allí el presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde, desde una nueva eh, inauguración, lanzamiento dentro del programa eh, Reconstruir eh, Argentina... En, sobre todo enfocado en el eje industrial el lanzamiento de la producción de motocicletas Royal Enfield en Argentina inversión India y uh -huh. de otros capitales también allí en el partido uh -huh. de Campana eh, me alegro que se estén dando inversiones industriales sobre todo porque es lo que va a motorizar la economía a nivel nacional faltan 10 minutos nada más y movemos con la Música traigo hoy guitarra. Bueno, voy a hacer un poquito autorreferencial, si se me permite. Por favor. Traigo a este músico, eh, lo escuché durante toda mi infancia, mis padres fanáticos de Eric Clapton, y lo que está sonando. Eh, de hecho, bueno, mi nombre se lo debo a este buen señor. Y estamos escuchando un festival... No le pusieron cocaine. Menos mal que no le pusieron cocaine, sí, sí ¿no? sería un problema. Eh, es un festival se llama Crossroad Guitar Festival eh, en Chicago. Esto fue en el año 2010 y lo escuchamos entonces a Eric Clapton haciendo un temón de Bob Marley, que es I Shot the Sharif. ¿Cómo serán los coros? Esto es en vivo, eh O sea, parece un estudio, pero no, es un concierto en vivo Y ahora vamos a irnos eh, a otra reversión que hace eh, Eric Clapton En este caso junto a Paul McCartney En un concierto que es, se llamaba eh, Taken from the Concert for George Es este eh, fragmento que vamos a escuchar De Eric Clapton junto a Paul McCartney Haciendo un temazo de los Beatles While my guitar gently weeps Qué lindo, qué lindo, lo que ha traído Leila Vitar. Bellísimo, viste Eric Clapton y, bueno, aquí Paul McCartney también. Uh -huh. Para toda nuestra audiencia desde el barriense, mañana, mañana miércoles, vamos a tener invitada de lujo. Nada más y nada menos que Marían Farías Gómez uh -huh. charlando. Eh, bueno, ya con el apellido les digo todo, pero una carrera extensísima. Pero el para hablar de todo un poco, Marían Farías Gómez, mañana en eh, el cierre musical de de eh, Desde el barrio Nosotros nos vamos a ir despidiendo De a poquito aquí De la tercera mañana de radio gráfica Ya estamos en hora del almuerzo y no hemos comido Como siempre Pero vamos corriendo hacia eso no Usted se va Yo no, eh, no puede comer todavía, no, claro no, no, no. Eh, Bueno, que tenga mucha suerte Muchas gracias nos vemos, nos vemos mañana Aquí Leila Vitar, Marcos Maldonado En la operación técnica en la producción Mi nombre Lautaro Fernández Selem, se quedan en la continuidad de La Gráfica, nosotros mañana estaremos aquí a las 10.